aquí comienza map en radio conciencia 107.7 fm el desafío de la palabra real un espacio creado para entregar la visión propia de nuestro pueblo mapuche, la visión propia de nuestro pueblo mapuche lebon, amo ya tamae nibon, amo ya tamae rekon. Ato ya lebon, ato ya lebon, ato ya lebon, buna ma, ato ya lebon wana chau, ngiya ton wono. Amo lenye, amo lenye, amo lenye ngak tu, amo lenye ngak. Ato manga ngak ya wanga, ngak manga kia we mata kono. Na ramtu nga, na ramtu nga, duya we ngai buguna. Na ramtu Namnabuime namnabuime jatun namnabuime jigibun namnabuime jatun namnabuime namnabuime bapucheta mo apuei bapucheta mo apuei chudanga bela kimme duita mo apuche kimme duita mo apuche kimme duita Nelukai nga bupona nga mazana. Nime tuai nga maapuche, kipingai jelaipu maapuche gai nga chodi. Ke jokule nga, ke jokule nga tuai egi, machi gai nga, huichang baramdoa egi meo, ranuntutua egi meo. Giatun mauna egi jajipun mauna egi go leia vidu go leia leia vidia gire abuelo me hago me la que vi hago anda wetu la buinga in la buga anda wetu la buinga in la buga kidumomabe kidumomabe kidumomabe chapra do inai erondo do ei inga jelae tuma mabjajondio inga jelae bumam nga buinga bumabjajdameo en nga buinga yan mapangabalam nai yan milungang mapama kidung mao wedidung mao wedidung mao kulandung magpayna habgendung kulandung nganil nga wi kae na bet tambangto aw saket tungo kapaboy saket na tao kapaboy dingadung mao aw saket tungo kapaboy namayavla namayavla wano chau wano jukena to le boye ya to ay nanga higa ke bana higa pe naam ke bolo na nahi mere bolo madhi aise bolo mere da bolo ka mai jata wo kapana jalo jo to mai wala boye vanga deva se gai hocha ke to wo kapal gai bun belengam apuga bun belengam antangi nei jaw dio jeng nei nei wenka nei ga wa ja ke dumur kupalian maobe ma je mai ta ende bede kai nga jabei nao jaw dio bede kai nga ngana bei ma ma bun ma antul nei da kanai antul nei da rumo ta ga nai antul nei ta ga nai meu lai da mai Bejidu namalo, bejidu namalo, bejidu namalo, gikaia oingan, manan, bejidu namalo, gikaia oingan, manan. Ke ma banga, tiau gika, bejina nei, jo. Ke ma banga. Elungia yeye, elungia ingi manga, elungia ingi manga. Dingi mai da boga mai da apiawe, wanucao ga, wan Madre Madre por Peñí, Madre Madre por Lamién, Chumbley Men, Como el cae de Fuey Men, Por Vení, Por Papay, Como el Muen, Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Conciencia 107.7 FM. Estamos dando inicio a su programa Mapuche Rakizom, como es habitual todos los domingos a través de esta emisora. En lo particular, el día de hoy vamos a tener una, una entrevista poquito breve con una persona que nos estaba visitando... ...ellos son eh, de Ondas para Reconstruir... ...viene del País Vasco, también tenemos... ...presencia aquí de representantes de... ...de La Morada... ...así que vamos a estar eh, luego conversando de... ...un siguiente tema musical... ...le vamos a pedir a Patito ahí que nos... ...que nos ayude con... ...las leyes creo que se llama el tema... ...vamos a escuchar eso y ya estamos volviendo con nuestro amigo Aitor, que se encuentra acá de visita en los estudios de la radio. Yo yo cantaré aunque se pongan todas junta a la policía es tan enferza va a merced, protegerle la propiedad privada para mandar a presar al que entiende que el territorio se defiende a mí me mata la leje a mí me mata la leje a mí me mata me mata me mata me mata, me mata da la leye. Balestina, pa genocida, leyen Ay, para Cuba hay bloqueo, so leyen Para el Mapuche, terrorita, leyen Para Chile no hay clavizante leyen Para el pueblo pobre, la pena, so leyen Para nuestro recurso la venta, so leyen Para quien lucha la cárcel, so leyen Que aquí no mata la leyen Me tengo que ir caminando que el patrón me taferando para que él siga engordando engordando y yo siga siga adelgazando me tengo que ir caminando Examples, humor, 영상, que el pato me está esperando para que él siga viajando viajando y yo siga cumpliendo el horario que mí me mata la leje que mí me mata la leje que a mí me mata me mata me mata me mata la leje que a mí me mata me mata me mata que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Ya cuando son las 12 con... ...quince minutos estamos haciendo su programa... ...la máquina... perdón... ...la Mapuche Rekizuam... ...y decíamos que... ...después del terremoto nosotros tuvimos... Eh, ...bastante afectados con lo que fue... ...este movimiento telurídico... ...histórico que se registró... ...en este país... ...y como radio tuvimos bastantes daños... ...sin embargo se... ...se levantó un proyecto... ...de radios comunitarias que se llamó... ...ondas para reconstruir... ...y ahí estaba participando la morada... ...y también estaban eh, nuestros amigos del País Vasco... ...que afortunadamente nos pudieron colaborar con aquello... ...decíamos que teníamos en, como invitado en, en el día de hoy... ...en la radio, en los estudios para conversar... ...a nuestro amigo a aitor Mari Mari Peñí... Eh, ...bienvenidos a la, a la radio, este es un programa de cultura mapuche... ...en donde analizamos la actualidad mapuche... ...como también informamos acerca de lo que es lo cultural. Muchas veces eh, el distanciamiento de mucha gente producto de la migración de las zonas que son más propiamente tales, mapuches, dentro de este país eh, sufre mmm, de cierta forma un desapego con lo que es la cultura y a través de este programa intentamos poder eh, llevarles a ellos una explicación, ordenar un poco la idea que si bien ellos eh, vivieron de una forma y Uno puede decir que uno vive como Mapuche, pero muy pocas veces a nosotros se nos puede decir porque se hacen diferentes actos, diferentes ceremonias de las que nosotros somos partícipes de manera habitual, eh, en, especialmente en lo que es la octava, novena y décima región de este país. Decíamos el tema de las ondas para reconstruir. Afortunadamente ustedes pudieron colaborar con esto cómo nace el nexo, cómo nace la vinculación con eh, la morada y cómo llegan a ustedes a ser partícipes de, de algo que a nosotros y a otras radios comunitarias de este país nos beneficia eh, mucho. A Héctor, buenas tardes, bienvenidos. a Arrachal León, eh, bueno, le que está bien Millezker, -yes eguín eh, e de uso eh, de narrar en gatík, está venetan posicado de, emmen, egotéa buenos días Luis decía en eusquera eh, que estamos muy agradecidos eh, por, como miembro de la asociación pause media el, el volver eh, eh, aquí y, y estar y compartir eh, con, con ustedes pues bueno ya eh, los resultados de, de este programa de, de ondas para reconstruir ...del que verdaderamente estamos muy contentos y hacemos una valoración muy positiva eh, me preguntabas sobre la relación entre la fundación eh, la corporación la morada y en nuestro caso en el caso ¿no? eh, la asociación pau media ya viene de años atrás en eh, Nosotros, eh, como asociación eh, eh, vasca, eh, dedicada a la comunicación y, concretamente, a la comunicación eh, comunitaria, empezamos a trabajar el tema de cooperación y hace cosa de eh, cuatro años. Eh, di, estuvimos eh, trabajando en una zona de la parte norte de Ecuador con comunidades afroecuatorianas, eh, bueno, con mujeres afroecuatorianas, impartiendo una serie de formación radiofónica, y tras esa experiencia poco a poco pues, vimos que era una línea de actuación bastante eh, importante eh, en la que teníamos que incidir eh, llevamos tenemos contacto con la morada, sobre todo con Radio Tierra, ya desde hace años, porque la radio comunitaria en la que yo pertenezco, que se llama Anchete y ratia que luego hablaremos un poco so sobre ella, eh, eh, pertenece a, a MARC, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, igual que Radio Tierra, igual que esta eh, misma radio, y entonces enseguida hubo... ...un eh, acercamiento entre, entre en Radio Tierra, La Morada... Eh, ...Anchete y Ratia y Pausumedia... ...y fruto de eso han sido una serie de proyectos... Eh, eh, ...distintos que hemos estado realizando en los últimos años... ...y concretamente pues Ondas eh, para Reconstruir... ...proyecto que vamos eh, llevamos eh, desarrollando desde el, el año pasado... ...hasta el día de hoy. Nosotros estamos muy muy agradecidos... ...nos cayó de perillas como diríamos acá en Chile... Eh, esta posibilidad porque una, estábamos recién partiendo, los equipos que contábamos no eran quizás los más adecuados para, para partir pero yo creo que todas las todo lo que tiene que ver con las organizaciones parte de alguna forma, desde muy desde lo más básico hasta lo, a lo, lo más alto. Hoy día ustedes han, han tenido la posibilidad de no solo ayudar a Radio Conciencia también han, han tenido la posibilidad de poder visitar, de acuerdo al conocimiento que tengo, ...otras emisoras comunitarias, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la impresión que les ha ido dejando esto? Eh, ¿Si ¿sí se han invertido bien los recursos que ustedes han facilitado en apoyo a la reconstrucción de estas emisoras Sí, tenemos que hacer una valoración, como decían eh, al inicio, totalmente satisfactoria y positiva... Eh. Y lo, lo decimos eh, sinceramente, ¿eh? por una parte eh, porque hemos visto que los recursos se han utilizado para lo que estaba eh, bueno, eh, escrito, lo que teníamos pensado, pero no solamente eso, no, ha sido, no solamente ha sido esa inversión, esa financiación eh, en materia. ...para material para reconstrucción práctica sino que hemos visto que gracias a estas aportaciones en, el, en nuestro caso desde por parte de las instituciones vascas o por parte de nuestra institución ha ido un poco ha ido mucho más allá ¿eh? no solamente ha sido eh, como decía en eh, la cosa práctica en, en el caso de esta radio pues un poco lo que es el reconstruir otra vez en levantar el estudio ha ido más eh, allá eh, vemos que esta colaborar esta, esta acción de solidaridad ha servido para en cierto modo comunicar eh, poner en comunicación a distintas radios comunitarias que hasta el momento pues no existía esa comunicación eh, crear una especie de red que en el futuro estamos eh, completamente seguros que en el futuro van, van a dar va a dar resultados entonces lui eh, verdaderamente eh, pues estamos contentos y vemos que, que los recursos que en este caso eh, han han Eh, ...han dado eh, las instituciones vascas... Eh, ...pues eh, han dado un resultado totalmente positivo. Bien, me parece... ...vamos a seguir conversando... ...pero antes vamos a un siguiente tema musical... ...tenemos en los controles ahí colaborándonos ...nuestro amigo Patricio y Inostrosa... ...vamos al siguiente tema musical... ...y ya continuamos conversando con nuestro amigo... ...Híctor, aquí en los estudios de Radio Conciencia... ...107.7 FM... La Puedo Callar Son Injusticias De Siglo Que Todos Ven Aplicar Nadie Le Ha Puesto Remedio Pudiendolo Remediar Levántate Buen Chulkar Un Día Llega Del Ego Escufe Conquistador Buscando montañas de oro, que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro, que le relumbra del sol. Levántate, cubrimos. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. De muerto y el acuerino de miel Levántate, man ¿A dónde se fue la auta Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino Se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su ¡Levántate, pues, calcón! Del año 1400, el lindo afligido está! A la sombra de su rúca lo pueden ver lloriquear. Totorán, de cinco siglos nunca se habrá de secar. ¡Levántate, cayó, paz! Marauco tiene una pena más negra que su chamar Ya no son los españoles los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan Levántate pa' ir a huar Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque rezo en la tumba, la voz de Caupulcan, levántate, güey. caramba dentro del bote ¿quién va niña la pericona a ser de un chilote caramba su regalona arranca arranca arranca arranca arranca palomito por la barranca ¿quién toca Davido tu itarri? Y el punto de tu alma, mi vida, que maravilla Por tu culpa tengo los ojos tristes Y el corazón lleno mi vida de cicatrices Arranca, arranca, arranca, arranca Arranca palomito por la barranca Quien pudiera darte Zerronazzo, por tu indiferencia, caramba, dos chicotazos. Quien supiera mi alma, hacer humita, hacer de un chilote, caramba, su señorita. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca palomito por la barranca dormir soñara yo con mi dueño pasarrá la vida caramba en un solo sueño empecé cantando por travesura terminé llorando mi vida por amargura arranca arranca arranca arranca arranca palomito por la barranca ejerciendo el derecho a la comunicación radioconciencia 107.7 FM su programa Mapuche Ragiswan, que quien traducido podría ser el pensamiento Mapuche decíamos que ejerciendo el derecho a la comunicación quizás entre el País Vasco y nosotros como pueblo Mapuche también tenemos ciertas coincidencias y quizás en ese sentido las radios comunitarias juegan un, un gran papel producto de, de que nos dan la posibilidad de de señalar muchos de nuestros propios pensamientos que generalmente en otros otro espacio y eh, quienes mueven la comunicación en gran parte de, del mundo son ciertos poderes que de alguna forma sesga la, el tipo de información que llega al resto de la ciudadanía con esto quiero preguntarte la importancia que le ves a las radios comunitarias tú decías en la presentación también ...que ustedes participan, tienen su propia radio comunitaria... ...donde también hacen un trabajo, además de este grandísimo trabajo... ...que realizan de apoyar especialmente eh, para Sudamérica... ...como el ejemplo que, que decías de Ecuador... ...y también hoy día lo que es acá en Chile. Sí, eh, nosotros participamos en un proyecto de radio comunitaria... ...que se llama eh, Radio Anchieta, Anchieta y Ratia... Eh, que surgió hace cosa de 10 años como antes he explicado por una serie de motivos. ¿no? El principal era porque existía en nuestra comarca, en la provincia, en la comarca donde nosotros vivimos un déficit eh, relacionado con, con lo que era la materia de comunicación de medios de comunicación en lengua va, eh, vasca, en el idioma vasco, en euskera. Eh, nosotros pues bueno, teníamos que cubrir esa, en cierto modo, pensamos que habría que cubrir esa necesidad. Se compartió eh, un poco esa problemática con los distintos eh, movimientos sociales y populares y asociaciones eh, de la zona en la que nosotros eh, vivimos. Vimos que había posibilidades de ello y entonces eh, pusimos en marcha ese, ese proyecto, un proyecto de, de comunicación. Eh, una radio comunitaria en, en euskera, en idioma vasco ¿fundamental? por supuesto que sí porque nosotros pensamos de que eh, un idioma, en este caso el euskera pero puede ser igualmente el mapuche eh, existe desde hace miles de años, ha llegado hasta aquí y eso es verdaderamente algo asombroso nuestros eh, antepasados eh, han traído eh, el idioma hasta el día de hoy y nosotros eh, pues, bueno vemos de que de que no solamente eh, tenemos un idioma eh, para utilizar dentro de casa sino es, es un idioma que del cual nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que trabajar por su normalización en todos los aspectos de, de la vida en todos los en distintos sectores De la, de la sociedad y poco a poco vamos haciendo un trabajo en nuestro caso a nivel de espacio comunicativo pero hay otras asociaciones que bueno, que dan, van dando esos pasos a nivel cultural a nivel económico a todo a todos los niveles poco a poco ...en la enseñanza en distintos sitios normalizando reivindicando la oficialidad de, de nuestro de nuestro idioma de la eusquera y nuestra aportación en este caso concreto es eh, pues bueno relacionado a la comunicación en radios eh, comunitarias ...pero luego como Asociación Pausa Media... ...trabajamos también en distintos proyectos... ...por ponerte un ejemplo... ...en estos últimos cinco años desde la asociación media aparte de participar en proyectos de cooperación y solidaridad, hemos desarrollado distintos proyectos de comunicación en Euskera en la comarca en la que vivimos, una radio, hemos conseguido una licencia para una televisión en Vasco, en Euskera en la comarca, tenemos un diario digital en Euskera también y pusimos en marcha hace cosa de dos años un periódico Eh, en euskera, un periódico eh, local eh, en nuestro idioma. ¿eh? Entonces poco a poco vamos eh, dentro de nuestras posibilidades avanzando eh, en ese terreno que hasta el día de hoy eh, pues existía un verdadero vacío eh, que única y exclusivamente la información eh, a la que podía, a la que podíamos recurrir y la que podíamos alcanzar era en castellano o en francés. entonces posibilitar a los ciudadanos ya a las ciudadanas. Eh, ...que diariamente viven en nuestro idioma, en el euskera... ...la posibilidad de poder también eh, acceder a esa comunicación... ...en su propio idioma... ...y ese es nuestro trabajo. Dentro de, de lo que es el trabajo... ...en la parte cultural como forma de perpetuar... ...el, el, el pueblo, el País Vasco en el caso de ustedes... ...no, no encontraron por ejemplo alguna... Eh, ...gente que se oponía, porque muchas veces en el pueblo mapuche... ...ha pasado que entiende o supone que a veces hacerse hacerse parte por eh, tomar estas posibilidades que, que la tecnología y que el avance del tiempo nos da en beneficio propio, mucha gente a veces no no no siente que sea que sea lo mejor. Pero desde el punto de vista, por lo menos el propio y el que acá hemos manifestado en muchas ocasiones, que se hace necesario decir nuestra propia verdad y los medios de comunicación, todo lo que sea una plataforma actual nos sirve para ...mucho mejor a la causa que, que quizás otro otro tipo de medios... ...porque están invadidos por televisoras, por, por muchos elementos comunicacionales... ...pero muy pocas veces dicen lo que nosotros quisiéramos decir... ...en cuanto a lo que es el lenguaje, como también a, lo, a en cuanto a lo que es... Eh, ...nuestro propio punto de vista respecto a los conflictos... ...y a las reivindicaciones propias que como pueblo tenemos. Uh -huh. eh, en ese caso... Igual no se puede hacer un paralelismo entre el pueblo el país vasco o el pueblo eh, mapuche eh. Eh, cada uno de nosotros tenemos nuestras eh, tradiciones nuestras culturas yo entiendo de que haber, de, de que existe o que pueda haber eh, ciertos sectores, Eh, pues bueno más arraigados a una, a una serie de, de tradiciones y culturas que hay que mantener y no comprendan o les cueste entender eh, pues bueno los beneficiosos que puede ser y lo importante que puede ser para el propio pueblo mapuche la utilización de, de nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación. En cierto modo, por nuestra parte, nuestra experiencia ha sido que hacemos una lectura de necesidades y muy bien has indicado Esos recursos, esos instrumentos de comunicación en estos momentos no están al alcance, no están en las manos, o no han estado en las manos, de, de vuestro caso, del pueblo mapuche, ni, ni, ni en nuestro caso de, de, de los de los ciudadanos o ciudadanas que vivimos en, en euskera, en el, en el País Vasco. Pero... Eh, Hay que ver qué posibilidades eh, se nos ofrecen para poder incidir también eh, en, ese, en ese terreno. Y las redes comunitarias o los medios de comunicación comunitarios eh, un poco cubren también ese, ese vacío que es posibilitar ...el acceso a la comunicación eh, pues a, a todos los sectores de, de la población y en este sentido también eh, pues bueno a, a la comunidad y al pueblo y al pueblo mapuche es importante socializar eh, lo que es eh, una realidad eh, es importante utilizar eh, pues bueno es, esto esta radio o estos medios de comunicación comunitarios. ...para difundir la cultura, la tradición eh, y el día a día de, del pueblo mapuche... ...y sobre todo y especialmente, por ejemplo en nuestro caso... ...el eh, normalizar, el hacer un esfuerzo por la normalización... Eh, ...de la utilización del propio idioma, del propio idioma... ...no solamente para, para nosotros, en nuestro caso para la gente... ...que utilizamos el vasco, los que era diariamente... ...sino de cara al exterior también, gente que no comprende... ...no entiende eh, nuestro idioma... Eh, hemos visto y se ha demostrado, por ejemplo, en nuestra experiencia de estos 10 últimos años, que hemos logrado crear un ambiente de simpatía hacia hacia nuestro idioma. Eh, y eso también es importante, eso también es importante, un poco avanzar en ese sentido y, es, y en ese aspecto yo creo que los medios de comunicación comunitarios juegan un, un papel importante. internet. ...juega un papel importante yo... ...información sobre el pueblo mapuche... ...personalmente lo encuentro eh, en Internet muchísimo... ...y he aprendido muchísimo gracias a, Inter a Internet... ...y a las nuevas tecnologías... ...pues bueno, del, de, de, del pueblo mapuche... ...de su eh, actual situación... ...y muchísima información... que eh, ...gracias a radios comunitarias también... ...que emiten por Internet... ...que si no habría sido totalmente imposible... ...nos habría costado eh, semanas, meses o, o años no Co conseguir... En ese sentido nosotros sí pensamos de que es importante avanzar. Sin duda ha sido un aporte porque eh, producto de lo mismo que, que comentabas, muchas veces encontramos más solidaridad en el resto del mundo, fuera del país, que que en el propio. Vamos a ir al siguiente tema musical y ya estaríamos eh, dando la, la última pregunta y despidiéndonos de esta entrevista con nuestro amigo Aitor aquí en su programa Mapuche Raquizón. Vamos a un tema musical y ya estamos de vuelta para seguir conversando la última parte de esta entrevista en el día de hoy. Américano, tuvo defensas Contra el sequeo y la pólvora Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenezan las tierras Américano, tuvo defensas Contra el sequeo y la pólvora Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenezan las tierras En nombre de Dios te someten O te mueres Indio sin alma ha dicho a la santa iglesia Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todos a la libertad Y de este lugar, y en este lugar Hayan muchos que la historia les da igual Siglos oscuros me desgarran Montes levantos conciencias con caridad de abalar un sistema lleno de desigualdad. Y mis mestizos ambos negros y mulatos seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar A tantos niños que puede alimentar Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la no. pere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 Continuamos con la entrevista con nuestro amigo Aitor, para ir poniendo término también quisiéramos eh, preguntar, decíamos que ellos están eh, cooperando con lo que es las ondas para reconstruir todo lo que fue el financiamiento, el poder, poder volver a levantar las radios que quedaron bastante dañadas producto de este movimiento telúrico. Eh, En, este, en esta vinculación, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el trabajo que ustedes Porque me imagino que producto de esto mismo ustedes eh, quieren seguir eh, en permanente contacto con distintas partes, quizás hoy en Chile, quizás en, en el futuro pueda ser otro país también. Eh, ¿Qué es lo que queda para para pausa media? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están tratando de, de generar en esta vinculación que se está dando en distintos países locales? digamos, acá, en, por lo menos en el continente eh, sudamericano? Bueno, eh, nosotros, eh, en relación al proyecto este, Ondas en Reconstrucción, respondimos de una forma inmediata al llamamiento de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por una serie de bueno, por el factor del, del desastre mismo y las necesidades que se daban y por solidaridad como antes he comentado con las radios eh, asociativas y, o, o comunitarias que, que participan también en, en amarc eh, aparte de, de, bueno, de contribuir eh, a este, a este proyecto a este acto de solidaridad o de cooperación también estamos participando en Haití porque ellos también eh, sufrieron también eh, la, una catástrofe similar, con consecuencias también gravísimas, en donde fueron también afectadas una serie de radios eh, comunitarias y asociativas. Nosotros lo que pensamos es que, de cara al futuro, y en relación al tema de cooperación eh, internacional de pausa media, eh, actuaremos dentro de nuestras posibilidades siempre al llamamiento eh, pues, bueno que nos puedan eh, hacer en este caso bien por parte de la asociación mundial de radios comunitarias o por la red en las distintas redes de radios comunitarias eh, que bueno que hemos ido tejiendo poco a poco con el tiempo en base a las necesidades y en base también pues bueno a las, eh, a las oportunidades que se nos vayan eh, creando eh, desde luego si sí tenemos intención de seguir en, en esta en eh, trabajando en el campo de la cooperación comunicativa pensamos de que hay que dar pasos importantes porque porque vemos que los resultados también eh, en un futuro son, son bastante de tener en cuenta eh, gracias a este proyecto por ejemplo una radio eh, una radio vasca como puede ser ancheta y ratia y esta propia radio o se ha conocido Y, ...y ya es la seg segunda visita que, que realizamos a esta, a esta radio... ...anteriormente estuvo la coordinado coordinadora de nuestra radio... Eh, ...Haciendo la visita... ...hoy he venido yo en representación a la, a la asociación de pausa Media... ...y también de la radio eh, Ancheta... ...quiero decir de que eh, va más allá... ...existe una comunicación y de cara al futuro estoy eh, totalmente seguro... ...de que bueno, de que existirá esa comunicación... ...y, y veremos qué posibilidades hay... ¿no? ...pero sí, tenemos intención de seguir... A nombre de Radio Conciencia, Centro Cultural Social Cuchal, nuestros agradecimientos por, eh, por todo lo que fue el aporte y lo significativo que usted puede ver aquí, el avance que ha tenido la radio y lo que significa para la comunidad rosarina eh, permanecer y seguir eh, prestando el, el servicio, lo que es la comunicación, e ir instalando ciertas informaciones e ir generando también eh, la identidad propia respecto de, de esta zona. Aitor, algunas palabras para la despedida, algún saludo que quisiera entregar. En esta ocasión, los micrófonos están abiertos para... ...para que ustedes se puedan despedir... ...sí, yo agradeceros verdadera, sinceramente... ...pues bueno, el recibimiento que hemos, que hemos tenido... ...en el día de hoy... ...hemos colaborado, hemos participado en este proyecto... ...verdaderamente eh, con muchas ganas, con mucha ilusión... ...vemos que los resultados son... Eh, ...los previstos han ido mucho más allá... ...y hacemos una valoración muy muy positiva... ...quisiera para terminar... ...mandar un fuerte abrazo, un saludo... Eh, ...a toda la comunidad... Eh, ...que nos está escuchando en especial a los jóvenes, a, a los jóvenes y a los estudiantes... ...que les animo eh, verdaderamente que se acerquen a este centro social-cultural... ...que participen en este proyecto de Radio Comunitaria... Eh, ...de la misma forma que están participando otros jóvenes y no tan jóvenes... Eh, ...en este eh, proyecto les animo que participen... ...y a los estudiantes en especial que sigan en la lucha... Eh, que verdaderamente los pasos que están dando eh, en un futuro darán sus resultados. Muchas gracias, Héctor. Vamos al siguiente mu tema musical y ya estamos prácticamente en el cierre. Ya están faltando 15 minutos para que sean las 13 horas 1 de la tarde. Vamos al siguiente tema musical, Patito. de papeles vuelan amenazantes. Mapuche está perdido en esta selva, sin saber hasta dónde las cosas llegan. El niño que ha nacido debe anotarse. El marido con ella debe anotarse. El que deja este mundo debe anotarse. El que pierde la tierra queda anotado. Desde que llegó el vino, Todo ha cambiado Eso no quedó nunca bien anotado El que borracho grita que fue estafado Se lo llevan y encierran muy anotado El rego ya comienza a ser tocado El viento ya no entona el canto amado Por lo ancho del valle De lado a lado Las cosas cambian el nombre acostumbrado. Los bosques crían alas o son quemados. De esta maldad tan grande no haya notado. También vino el problema comprar, vender. Aprendió la costumbre vender trabajo, sudando en el camino muy mal pagado, cada mañana campos enajenados, valles fueron cercados y no comprados, animal indio es feo, es mal pagado, trigo del indio es chico, es despreciado, de a poco se fue el mapuche, viendo encerrado, y perdió enteramente la fe en tratados. Por fin llegó el problema Ley y juzgado De usted se trata siempre al bien tratado Pero de tú al indio mal ajustado No comprende el idioma que usa el juzgado Todo lo enreda siempre el abogado Con rabia llora su pecho desconcertado por tanta injusticia nueva que le ha llegado. Entonces bebe que bebe el angustiado. Las cosas empeoran por ese lado, toda la tierra trueca por vino malo. A veces quiere morir en fuego ahogado. Sus hijos conocerán al Dios llegado. Aprender bien su lengua, le leya mandado, los niños lloran, lloran, desesperados. El cura bueno enseña algo enojado, que ante Dios somos todos bien igualados. Frente al mapuche padre, no hay igualados, hombres buenos como esos, jamás... Llegaron Frente al mapuche padre No hay igualados Hombres buenos como esos Jamás llegaron Música Así estábamos conversando con nuestro amigo aitor finalizamos la entrevista de y destacar también a la que está nuestro acá en las instalaciones de la radio la señora perla wilson ella es representante de, también de la morada quienes fueron los grandes gestores de los los primeros nexos que, que tuvo la radio conciencia y que no ayudó a, a buscar el financiamiento para reconstruir y mejorar las instalaciones de de la radioconciencia 107.7 por eso quisimos darle dar el espacio en el día de hoy no estamos manejando mucha información respecto a lo que pasa en el tema mapuche pero sin embargo en esta última parte podremos señalar que quizás es bien en otro aspecto la huelga y otros elementos si bien han finalizado el movimiento mapuche sigue la, lo que es la reivindicación También continúa, hace muy poco se detuvo un, un peñi ahí en eh, en, eh, en Ercilla. Se, se le detuvo violenta detención de un prisionero, ex prisionero político mapuche. Lo informan los medios de electrónico Según el, ahí en la comunidad de Temuco y Cuy, el, el viernes pasado, 15 de julio, fue detenido en la ciudad de Ercilla por un fuerte despliegue policial Eh, nuestro Peñi José Osvaldo Millenao Millape es decir la todo lo que es la la reivindicación Mapuche continúa como también la sistemática persecución que tienen nuestros Peñi nuestro, nuestras propias las mien, que están en la zona sur como también tenemos eh No, no lo habíamos tenido el tiempo de comentarlo acá en la, en la radio tenemos a nuestro peñ daniel huentegura también que es un eh, en este minuto se ha transformado en un prisionero político porque él fue acusado de una quema de un camión entre la localidad de caragua y Nueva imperial y el gran testigo que, que ahí existe es simplemente un eh, una persona que se que dice que señala a ver haber visto haber sido testigo pero hasta el momento no no tenemos eh, no re reconocemos porque él se acoge o las la autoridades las autoridades o la fiscalía señalan que esta persona es un testigo protegido una de las tantas farsas una de los tantos fraudes que se que comete la, la justicia chilena cuando quiere encarcelar simplemente y lograr detener este movimiento reivindicativo absolutamente legítimo que tiene nuestro pueblo Mapuche. Así es que nuestro saludo, nuestra fuerza, nuestro newen para todos nuestros hermanos Mapuche, eh, continuaremos el próximo domingo ya dentro de lo que es nuestro programa ya más directamente analizando temáticas Mapuche, analizando también y comentando elementos que son propios de nuestra cultura para ir generando mayor identidad respecto de mucha gente que ha, no ha tenido la posibilidad de vivirlo ya que sus padres o ellos mismos hace muchos años que ya están distantes de su zona de origen de su de su tugun, de su palme. Así es que Pupejin, Pulamien, Peugal, Peoen, nuestros Agradecimientos a Radio Conciencia por el espacio. Manténgase en la sintonía. Ya viene su espacio dominical del mediodía de 13 a 14 horas. Peu gallal pupeñí, peu callal pu papay. todos al levantar a la vista veremos una tierra que ponga libertad <totipas> hermano aquí mi mano será tu mi frente y tu gesto de siempre caeás ...de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado... ...uniendo nuestros hombros para así levantar... ...aquellos que cayeron gritando libertad un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. sonar las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volveran a granar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 Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que sermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Para qué forzarla, para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.